Quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, y sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro y huye el grave eco de tu voz. Y vueltas, y vueltas, planetas y estrellas que mueren. Y vueltas, i estrellas que duelen Parece fácil salir de un estado de melancolía, a producir, a producir. Trato de levantarme de la silla, rodeo la mesa, muevo la cabeza y aún así, aún así, sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír.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 el grave eco de tu voz De tu voz Y vueltas Y vueltas Planetas Y estrellas Que mueren Y vueltas Y vueltas Planetas Y estrellas Que mueren Que mueren Buenas noches a toda la bandera que nos escucha en este programa de 360, chingo de voces. Pues este programa está dedicado precisamente a toda la banda que desde su confinamiento nos envía archivos de audio, ya sea choros, poemas, cuentos, rolas todo lo que en esta pandemia han estado creando realizando y pues enviándonos a este 360 que pues surgió a partir de una propuesta de, de poncho ¿no? de, de poncho ortiz que, que estuvo en sus inicios ya más de dos años ¿no? por ahí no dos años de que surgió esta bronca del encierro desde tu casa, desde el lugar donde uno estaba aislado, en este pues confinamiento creativo, con esta intención de comunicarnos, de darnos a conocer también todos los trabajos que pues vamos realizando, todas las ideas, todos pues las rolas, les digo hasta algunos poemas de otros compas de audios, ¿no? La producción pues de, de diversos tipos de audio y que pues se eh, concentran en esta 360, que es la rueda, este vol volver al al lugar de origen esta parte pues creativa de todos de todos nosotros y pues agradecerle a todos los compas que el año pasado nos estuvieron mandando sus audios y pues no bajar la guardia en ninguno de todos estos aspectos, desde el inicio pues la idea es participar y dar a conocer nuestro trabajo, eh, no dejar de, de crear, de producir esta intención del arte y la cultura, Y desde luego de, de enviar los los textos o todos estos archivos de audio para 360 y seguir cuidándonos no porque como que ya nos agarraron el pinche modito y ahora es el Omicron y mañana es el Auey, no sabemos, eh, la onda es de que nos tienen como de alguna manera medios sacados de onda pero a la vez controlados y bueno el hecho de seguir en contacto, de seguir escuchándonos, de seguir seguir unidos es es esa parte de de 360, ¿no? Pues quisiéramos agradecerle a to a toda toda la banda, desgraciadamente no podemos nombrar a todos, ¿no? Porque pues no no nos podemos acordar de de toda esta raza que siempre nos está apoyando, pero sí tenemos por ahí eh, algunos nombres como el de Judith Satin, ¿no? o Yumiko Michel, o, o el, cho, el Choriloco, Edgar Badeal, el Temo Saucedo, no este Talien, eh, Melquiades, Matías, pues mucha, mucha, mucha banda en realidad que que siempre está mandando audios, ¿no?, como este el, la señora Marta Gómez ¿no? y Carlos Di Mancho, el maestro Chiles incluso hemos puesto rolas de los compas como Cristos, Juan Prado, Gerardo Enciso no o poetas como Gustavo García Hernández eh, compas como Jesús Losa no sé, hay, hay, hay bastante bastante banda no, que siempre eh, participa o, o nos escucha como emma con dos M, Vane Flores, este Nelly Carrillo, Elena Guerrero, César Coronado, toda esta raza que no solamente es de aquí de Guanato, sino que está en torno a otros municipios de Jalisco o incluso a otros estados de la República, incluso también... este otros países, ¿no? A todos ellos este pues un abrazo de coraza y pues dándoles pues este ánimo para seguir y continuar con este programa 360 a Dalmiro Yenne, a Octavio Campa, al Caronte, a Noé Rico, a Carlos Vicente Castro, a Carlos Ramos, Carlos Ramón Sepúlveda a Víctor Hernández, a Víctor Munita, a Samuel M. Barba, a Marta Gómez García, Arturo Salazar. Pues les digo, es, es, es un chingo de banda la que está con nosotros, a Yolanda Villa, a Citlaly, a, a la maestra Mercedes Salazar, a la compisima Ara Lima, a Sara Raca... Pues es, les digo, es, es un bandón de, de gente que nos, a, nos a, hace el paro, que están a la escucha o participando no desde otros otros lugares, ¿no? pues siempre un abrazo y esperamos sigan enviando sus archivos de audio y pues 360 acá desde el barrio chino de guanatos jalisco pues les desea que este año sea grande no que este año este podamos salir a las calles este abrazarnos este, hacer fiestas compartir la vida ¿no? que eso es lo más importante entonces pues les dejamos este abrazo y vamos a, a iniciar el programa a toda la banda una pues desde acá con las mejores vibras Platicando con un amigo poeta, leí uno de mis escritos. Inmediatamente saltó cuando repetí dos veces una misma palabra. Pero yo cortés le dije, escribo prosa, no poesía. Ya que esta no está sujeta ni a la rima, ni al verso, ni cadencia determinada. ...equivale a la palabrería, oratoria o a un discurso directo. La prosa es una forma natural en el que utilizamos el lenguaje, ya sea oral o escrito... ...para expresar nuestras ideas, se caracteriza por no estar sujeta a recursos, tales como la medida y la rima el verso son las líneas que forman el poema su lenguaje está constituido por palabras sujetas a medidas ritmo y rima puede estar formado por un número determinado de sílabas la poesía puede ser obras cortas o relativamente cortas, los elementos formales, estrofas, versos, rima. La rima es la repetición de un mismo sonido que se encuentra a partir de la última vocal tónica de la ...yo bebo para olvidar. Sí, señor. Para olvidar el dinero que le debo al tabernero. Menudo pellejo está hecho el gacho. Le pregunto el otro día... ...oye tú, ¿cómo se llama este vino? Y me dice, no tiene nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? Le respondí, estando también bautizado. Me puso un vasito como un dedal de pequeño... ...y me dice... ...este vino tiene más de 100 años... ...pues hijo mío... ...le contesté... ...para ser tan mayor... ...que poco ha crecido... ...madre mía de mi vida... ...vida mía de mi madre... ...mentira... ...mentira esos que dicen... ...que yo soy un borracho... ...de que siempre estoy de taberna en taberna... ...mentira... ...yo siempre estoy en la misma... ...en la tasca del tío Ponjilla... ...donde todo que entra... La pilla Ahora, eso sí Yo nunca ninguna noche me acuesto con la Antonia Ni hablar del peluque Yo siempre me acuesto con la aurora A las seis de la mañana Y cuando bebo Solo lo hago en dos ocasiones Cuando llueve Y cuando no llueve Porque eso de beber a tontas y a locas Pone la cabeza tonta Y loca Por eso cuando alguien me dice que no hago más que entrar en las tabernas... ...yo le digo que es mentira. Mentira de la gorda. Que lo que yo hago es no salir de ellas. Madre mía de mi vida, vida mía de mi madre. Bueno, si es que, si es que no tengo suerte. Si en el trabajo me ocurre lo mismo. Miren ustedes. Yo estoy de dependiente en una frutería. Bueno, pues la dueña... ...es una tía pasa... ...el hijo es un niño pera... ...el dueño es un tío melón... ...el suegro está platanao ...y se arrean entre ellos... ...cala ensalada de, de, de lechugas... ...el otro día se disgustaron conmigo... ...total... ...porque cogí la castaña... ...y me echaron a la calle... ...le dije al frutero que me perdonara... ...y me contestó... ¿Qué naranjas de la China te voy a perdonar? Voy yo y le digo Desgraciado Que no tienes ojos Bueno, tienes ojos de ciruela El ternado de calabaza y los pelos de escarola Además, no es para enfadarse Le he dicho triste y con trito Gente que es un delito que un hombre llegue a embriagarse creen que no es un suplicio de la máxima potencia para mi propia conciencia haberme arrastrado por el vicio creen que yo no me agacho las orejas de vergüenza cuando alguna criatura me empieza a gritar borracho borracho qué mal me suena no sé cómo me aguanto a que no me asome el llanto en mis ojos, por la pena. No lloro porque soy macho y podría avergonzarme, y por eso he de aguantarme a que me llamen borracho. Pero yo no bebo vino por dar gusto al paladar, no. Lo bebo para olvidar la amargura de mi sino, del destino traicionero que me robó en cuatro días. La esperanza y la alegría de mi hogar. Pobre y obrero. Esperanza. Donde fija mi mente estaba. Esperanza se llamaba. Era hermosa. Era mi hija. Ya se fue, niña querida. No ves como mi alma llora. Si te perdí en una hora te recordaré. Una vida, locura tengo en la mente Locura en el corazón que va a ser mi perdición este recuerdo latente Porque no soy un demente para vivir encerrado Soy un pobre desgraciado al que señalan las gentes Dejadme vivir mi vida con este rayo de sol Con que me alumbra el alcohol que cicatriza mi herida ¿No me veis? Estoy llorando de verme yo mismo así. Va a todos de mí que me estoy tambaleando. Fijaros cómo me agacho porque me fallan las piernas. Adiós, voy a la taberna. Señores, soy un borracho.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 Sentí morir y mi corazón quería gritar al viento mi sufrimiento al momento, que se desvanecía nuestro amor, pero un hermoso recuerdo nos momentos que pasé contigo mi amor, mi nombre es nuestro Martín y yo echaré al olvido y volveré a empezar. ...y sólo habré sido en tu vida... ...la historia la escondida... ...que llega al final... ...y sólo habré sido en tu vida... ...la historia la escondida... ...que hoy llega al final... ...este poema... ...lleva por título... ...mi princesa... ...me da gusto verte... ...y que tú me veas... ...aunque soy muy pobre... ...un día... Te regalaré una rosa y una nota que diga que tú eres la más hermosa. Cuando tú me ves y cuando yo te veo, siento mariposas. Un tiempo no te vi y me sentí muy triste. Y de repente apareciste tú y volví a sentir esas mariposas. Soy tu príncipe azul y tú para mí eres mi princesa. El día que te vi y tú me miraste, ese día me enamoré de ti porque tú eres para mí y princesa, cuando tú me ves y cuando yo te veo, vuelvo a sentir esas mariposas. Mi nombre es Ernesto Matí, el poeta de mi qui será sencillo echarme al olvido y volverem empezar i solo me sido en tu vida la historia es que ho al final i solo me sido en mi vida la historia es está amueblado por tus ojos Se hace más alto el cielo en tu presencia La tierra se prolonga de rosa en rosa Y el aire se prolonga de paloma en paloma Al irte dejas una estrella en tu sitio Dejas caer tus luces como el barco que pasa Mientras te sigue mi canto embrujado Como una serpiente fiel y melancólica Y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro que combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas ...reflejo de armaduras despiadadas... ...¿qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En donde estás triste noctámbula... ...dadora de infinito... ...que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí... ...perdido entre mares desiertos... solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche... ...heme aquí en una torre de frío... ...abrigado del recuerdo de tus labios marítimos... ...del recuerdo de tus complacencias... Y de tu cabellera Mi alegría es oír el ruido del viento en tus cabellos Reconozco ese ruido desde lejos Cuando las barcas zozobran Y el río arrastra troncos de árbol Eres una lámpara de carne en la tormenta Con los cabellos a todo viento Tus cabellos Donde el sol va a buscar sus mejores sueños Mi alegría es mirarte solitaria en el diván del mundo Como la mano de una princesa soñolienta Con tus ojos que evocan un piano de olores, una bebida de paroxismos, una flor que está dejando de perfumar. Tus ojos hipnotizan la soledad, como la rueda que sigue girando después de la catástrofe. Mi alegría es mirarte cuando escuchas ese rayo de luz que camina hacia el fondo del agua y te queda suspensa largo rato. Tantas estrellas pasadas por el arnero del mar Nada tiene entonces semejante emoción Ni un mástil pidiendo viento Ni un aeroplano ciego palpando el infinito Ni la paloma demacrada dormida sobre un lamento Ni el arco iris con las alas selladas Más bello que la parábola de un verso La parábola tendida en un puente nocturno De alma a alma ...nacida en todos los sitios donde pongo los ojos... ...con la cabeza levantada y todo el cabello al viento... ...eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña... ...que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma... que un faro en la neblina buscando a quien salvar... ...eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento... ...eres el ruido del mar en verano... ...eres el ruido de una calle populosa llena de admiración... ...mi gloria está en tus ojos... ...vestida de lujo de tus ojos... ...y de su brillo interno... ...estoy sentado en el rincón... ...más sensible de tu mirada... ...bajo el silencio estático de inmóviles pestañas... ...viene saliendo un augurio del fondo de tus ojos... ...y un viento de océano ondula tus pupilas... ...nada se compara a esa leyenda de semillas... ...que deja tu presencia... ...a esa voz que busca un astro muerto... ...que volverá a la vida... ...tu voz hace un imperio en el espacio... Y esa mano que se levanta en ti Como si fuera a colgar soles en el aire Y ese mirar que escribe mundos en el infinito Y esa cabeza que se dobla para escuchar Un murmullo en la eternidad Y ese pie Que es la fiesta de los caminos encadenados Y esos párpados donde vienen a vararse las centellas del éter Y ese beso que hincha la proa de tus labios Y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos si tú murieras las estrellas a pesar de su lámpara encendida perderían el camino ¿qué sería del universo? muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana Aquí en Radio Cartón 360, donde la radio es para todos. Look up to the skies and see I'm just a blue boy. I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really play Mamma mia. mia, let me go! Beelzebub has a devil book! La primera poesía la escribí cuando empezaba apenas la pandemia, que no la entendíamos bien. Se llama Calles Desiertas y dice así. El de hoy es un silencio que se expresa gritos. Nada le interrumpe. No se escucha como cada domingo el tañer pausado y tempranero del metal que convoca misa. No hay ruido de motores que rompan el claro silencio. No hay niños presurosos. No hay perros que ladren al paso de los carros. Siento una soledad profunda cercana a la tristeza. Una parvada de aves tramonta el cielo. Su mancha oscura se perfila contra el azul del día. Rompe en su batir de alas el mutismo. Se aviva mi esperanza. Pasos míos que se han extraviado entre el barullo de calles atestadas. Se ciegan con los delumbrantes anuncios multicolores de la noche. Pasos que no saben a dónde me han de llevar. Algún día abandonaron los caminos centenarios de los abuelos, dispuestos a andar solamente las vías de hierro y cemento. Laberintos monótonos. Es ir y venir sobre uno mismo. Voy buscando mis pasos por las calles desiertas, el silencio priva, las campanadas llamando a misa se han silenciado, el asfalto comienza a olvidar los ecos, he extraviado mis pasos por las calles desiertas donde el barullo se convirtió en historia, hoy no se escuchan campanadas a misa, ningún domingo en la mañana. saying out of kids I want to learn. Porque mi vida es tuya te entrego el alma sedienta de ilusión no dudes nunca que muero por quererte te doy la vida te doy el corazón te doy la vida Soy el corazón Y cuando dueño sea De la ilusión que siento Unido encontraremos La dicha y el placer Juntitos viviremos Juntitos moriremos Unidas las dos almas Formando solo ser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 Comparación. No tiene comparación el amor de las mujeres no tiene comparación el amor de las mujeres no tiene comparación el amor de las mujeres no tiene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 el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad El Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad